En este camino desde el 2000, desde 2017 hasta ahora, bueno, eh, se acrecentó para peor el tema porque gente con muchos años viviendo acá o que por ahí ha tenido algún conflicto con la ley, acá o en su país de origen, le aplican retroactivo eh, este, este este decreto, ¿no? o sea, los, los expulsan del país. Eh, hay varios casos. ...se calcula que hay entre 1300 y 1800 expulsiones...